A, a su, justamente 7 días de lo que será el inicio de este Super 20, vamos a estar hablando con Luis Lenti, presidente de Salta Vázquez para que nos cuente los pormenores de cómo se prepara el equipo de cara a este debut en Liga Nacional y sobre todo abriendo una temporada nueva de Liga Nacional. ¿Cómo estás Luis? ahora ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, acá Santiago Ortega y Franco Magistri te saludan, y te agradecemos por el contacto uh -huh. y bueno, eh, ¿cuáles son los, las sensaciones que sentís hoy de cara a una semana de abrir la Liga Nacional? Eh, cansancio, <risa> la primera que te puedo decir, pero con, con felicidad Así que mucha alegría, mucha expectativa este, Tratando de, de, de a poquito poner la estructura a nivel de lo que es la, la Liga Nacional Es un salto muy grande el que, que estamos haciendo Así que bueno, eh, nos es eh, un momento importante para nosotros, para la provincia Este, un gran apoyo del gobierno un gran apoyo de la gente así que bueno, y nada más y nada menos que tener un debut con, con Atena y Córdoba acá en, en nuestra cancha remodelada, así que una fiesta total para el básquet salta y para todo el norte argentino y nada más que, que seguir trabajando, tratar de, de que ese día sea una fiesta para toda la gente, la inauguración de, de otro año de liga Nacional y estar como primera vez como como parte protagonista de esto eh, nada más que, que alegría. Ese cansancio se debe a todo lo que tuvieron que trabajar no contra reloj, porque sí, sí, sí, la verdad que sí. La verdad que fue un can... fue un trabajo a contra reloj. Yo siempre me plantean cuánto tiempo estábamos demorados y le dije, 33 años estamos demorados <risa> en llegar a esto. No estamos, tenemos que tenemos que cambiar una historia de 33 años no no es de una semana, dos semanas todo lo que pudimos hacer en estos tres años, y cambiando la mentalidad nuestra, saber que esto es otra cosa, que el basque profesional implica otra cosa, desde la estructura del federal hasta el TNA dos años y meternos en esto es todo todo un desafío que año a año nos, nos va llevando pero, pero bueno, nos tenemos que poner a la altura, armar un equipo competitivo sabemos que creemos que hicimos un equipo competitivo como para, para para dar pelea creemos que tenemos un cuerpo técnico de primera tenemos un, un, un, un jugadores que, que han sido selección argentina y que, que tienen mucha experiencia y otros jugadores jóvenes con, con mucha con mucha proyección este, así que bien contentos y tenemos un estadio que sea que está acorde a las exigencias tenemos un público que, que está habido por Por, por este tipo de espectáculo, así que tenemos todas las condiciones, una buena hotelería, una buena conectividad aérea, este, una ciudad hermosa, un turismo este, pujante, creemos que, que se dieron todas las condiciones para, para que estemos, y nosotros desde el punto de vista organizativo, creo que, que tratando de ponernos a la altura de, de esto, difícil, pero, pero tratando de hacerlo día a día, trabajando y, y escuchando y aprendiendo de, de los errores permanentes. Sin duda de eh, que se confirmó la noticia de que Salta Vázquez le compraba la plaza a Libertad, bueno, en este intercambio eh, con todas las personas con las que fuimos hablando, todos destacaban el hecho de de qué importante no que una plaza como Salta ya ahora tenga Liga Nacional eh, me imagino que eso lo deja tranquilo, pero también con mucho para trabajar porque el objetivo no es eh, jugar esta temporada y volver al TNA, sino me imagino permanecer en la competencia que muchas veces es lo más difícil no el, el mantenerse en la LIT Sí, yo creo que el desafío más importante es la sustentabilidad de, del equipo dentro de la Liga Nacional, eh, no solo desde lo deportivo, sino desde todo lo estructural y cómo va generando identidad hacia las bases, tanto desde, desde las inferiores como al público, como la capacitación de entrenadores, la capacitación de árbitros, de dirigentes todo lo que es la infraestructura, estamos trabajando de denodadamente para, para mejorar el tema de infraestructura a partir de, de estas cosas, ya pudimos poner piso en dos canchas este año de clubes de salta que no se había puesto nunca, estamos encaminado a la tercera, estamos haciendo cosas para tratar de, de, de que más allá de todo, este el día de mañana si esto dejara de, de existir, por lo menos haya derramado y haya dejado las bases financieras firmes para para que que lo salta no quede tan tan lejos de la historia de del básquet nacional. Luis, ¿cómo se viven estos días previos a lo que va a ser el arranque del Super 20? Son días muy muy cargados de, de, de, de, de ansiedad y de responsabilidad sobre todo. Creemos que tenemos que poner el el equipo en condiciones, el espectáculo en condiciones, toda la actividad la gente este, la gente está muy ilusionada acá con esto, así que bueno, siempre ser muy medido y cauto y muy responsable en las declaraciones, sabiendo que explicarle a la gente que los resultados no marcan un proyecto, que son anecdóticos, que sirven para, para seguir y tratar de ver y tratar de mejorar, pero que lo importante acá en todo esto es que la gente se identifique, que sienta orgullo, pertenencia con el equipo, que el día de mañana pueda seguir pensando que este es un equipo que puede estar más allá de los resultados, que la gente siempre tiene que seguir apoyando y que mucho depende muchas veces del armado del plantel, de la química o no de, del equipo y de otras circunstancias, de otros equipo que se hayan formado mejor que uno, de, la, de, la, de las situaciones económicas de cada uno, de la caída o no de un sponsor, eso cada año va a ser distinto, pero lo importante es y el desafío más importante que la gente tome conciencia de que es algo propio, que es a, algo de uno, y que eso no, no debemos dejar de, de tenerlo y quererlo y renunciar a eso, sería lo sería el objetivo número uno del proyecto. Para lo que va a ser este arranque van a tener tres extranjeros, ¿está bien ese número? ¿Te parece que querías alguno más, alguno menos? A mí a mí, tres es lo máximo, dos es lo ideal, pero estamos bien, vamos en un número que no me desagrada, no quisiera más, y, y si, y si te, me, me, me apura un poco, preferiría dos, así que pero pero con tres estamos bien, me parece que para empezar y acomodarnos, tenemos tiempo después de acomodarnos con otra ficha nacional, si llegamos a, a no querer un uno de los americanos o cambiar el americano, por eso nos dimos un poquito más de margen con ese tercer extranjero para poder jugar un poquito durante la temporada y tratar de, de, de acomodarnos así que por eso por eso hicimos eso para, para darnos más elasticidad en la en, en lo que viene pero para mí está bien con tres y hablando del plantel estás conforme con lo que pudieron armar sabiendo que obviamente tuvieron que salir tarde al mercado porque bueno se confirmó o eh, sea cuando los equipos estaban bastante armados eh, el hecho de que iban a jugar la liga Sí, de, la verdad que estamos bastante conformes, creemos que, que tenemos un equipo titular este con dos jugadores de nivel, como digo, Gervau y Pablo Espinoza, de muy buen de primer nivel, y tenemos tres americanos que van a ser muy fluctuables en, en relación a lo que uno se va, va viendo y cómo se adaptan ellos, porque es la primera vez que van a jugar en Argentina los tres. Entonces hay que ver cómo se adaptan y bueno, ahí estamos jugando. Y el equipo vienen lo, lo, los reemplazos lo, de cada uno de esos puestos, nos, nos gusta mucho, del suplente de, de, de Diego está Pablo Bruna, que es un jugador muy reconocido, MVP del TNA, jugó muy bien en, en Instituto las dos temporadas pasadas, del 2 eh, es Rodio jaque un sub-23 conocido, este el, el, el suplente del 3, Lucas Goldenberg, que viene de una buena temporada en Libertad de Sunchalde, el suplente del 4 es el salteño Emilio tuki que ...tuvo una buena temporada en Echagüe Paraná el año pasado... ...y que es una marca es... linda, ¿no?, para sí. el club tener un salteño adentro... ...pero por supuesto, es casi es casi la clave de todo el proyecto... ...siempre poder aportar más jugadores salteños a este plantel... ...la brecha es muy larga, pero es muy importante que Emilio esté con nosotros... ...nosotros hemos tenido que pagar una rescisión de contrato... ...con Echagüe que tenía, este para poder tenerlo... ...así que para nosotros es un orgullo y un placer tenerlo acá... Y, este y como suplente el 5 lo tenemos alejandro sili que ya tiene reconocida trayectoria así que bien y un cuerpo técnico ricardo debutando ricardo de checo debutando en la liga con leo ar un técnico reconocido como asistente que estuvo con deportivo gobierno el año pasado bien. en el dna y fue el número uno de la conferencia sur eh, con ramiro díaz cuello que ya es un técnico también de acá de salta que estuvo experiencia en torneo federal y que viene a trabajar como segundo asistente y como este técnico de la Liga de Desarrollo, así que bien, preparo físico salteño, que ya es el cuarto año que trabaja con nosotros, que está trabajando muy bien, y toda la estructura que estamos armando para poder este, sostener esto y tratar de hacerlo sustentable La última, no te molestamos más sí. No, no, sí. Eh, ¿Crees que con la llegada de Salta básquet a la Liga se va a empezar a ver distinto el básquet en tu provincia en el sentido de tratar de volver a sacar jugadores como el caso de Destuki para poder foguear después al equipo de la Elite de la Liga Nacional. Sí, es no, la idea, es, nuestro, es la idea, la idea nuestra número uno, nosotros estamos trabajando todo en conjunto. Eh Salta Básque es un proyecto que no implica solamente esto, estamos trabajando a nivel asociativo, el, el vice es el presidente Salta Básque, el presidente de la asociación, un miembro de Salta Básque es presidente de la Federación este estamos trabajando con el femenino estamos trabajando con el desarrollo estamos trabajando con varias áreas para que esto tenga una continuidad así que nosotros la idea es más allá de, de, de lo que es como yo te dije este poder jugar la liga es poder dejar algo y poder hacer algo por, por todos los estamentos que estamos estábamos muy retrasados por ahí el concepto que tienen ustedes de Salta era la infraestructura del DELMI, pero los clubes estaban muy retrasados en la parte de infraestructura, en la cuestión de, de entrenadores podían tener el concepto que estaba Ricardo, eh, Sergio arévalo hay dos, tres técnicos buenos, pero creo que en los clubes no estaba la capacitación como correspondía, el de equipamiento por ahí, pelotas no teníamos, los pisos deportivos no teníamos, no teníamos buena capacidad este, de competencia, la competencia era muy, muy baja, no llegábamos ni a los regionales, o perdimos con los regionales tranquil, eh, fácilmente, entonces la brecha cada vez se iba aumentando más. A partir de esto, nosotros también estamos trabajando en conjunto, y nuestro equipo filial es el Tribuno, que juega el torneo federal este año, que ascendió. O sea que nosotros vamos a tratar de proyectar jugadores salteños y que jueguen en ese equipo. Así que va a ser el Tribuno, va a ser el saltabás, la idea de ir sumando más equipo al federal, e ir participando de los campeonatos CAPS, en las distintas categorías. Así que es un proyecto bastante amplio y bastante ambicioso, pero con que hagamos una gran parte de lo que tenemos pensado, me parece que vamos a despegar el vaque Salta, que este es el comienzo y esto nos va a ser la ayuda, la palanca va a ser la Liga Nacional para que hagamos esto. Luis, deseamos lo mejor de los éxitos con esto y con sobre todo lo que será el arranque de este Super 20, donde... Salta Vázquez estará abriendo la temporada ni más ni menos recibiendo Atenas en una semana y bueno, estaremos en contacto próximamente Bueno, muchísimas gracias por el llamado por el apoyo que le dan al Vázquez y por todo y por acordarse de nosotros, nosotros siempre escucho los programas de, de ustedes desde de, de que estoy en, en los regionales y en los federales y para nosotros un orgullo poder estar asentado a, a la mesa de, de, de el gran básquet Nacional Bueno, Así muchas gracias y bienvenido. Y los agradezco infinitamente por todo. Bueno, ¿está bien entonces la palabra de Luis Le...